Bueno, estamos en la calle 55 entre 6 y 7 en la sede del Ministerio de Desarrollo Social donde están llevando a cabo una asamblea en protesta con los descuentos de hasta mil pesos que se ha llevado a cabo a 240 trabajadores hablando con Walter Moretti, que es trabajador y delegado de ATE. ¿Cómo estás, Walter? Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todos muy bien, acá estamos, en pie de lucha. Contanos Nuevamente. un poco qué es lo que están reclamando y qué es lo que ha pasado en esta última semana. Mira, hoy puntualmente estamos reclamando eh, que la devolución inmediata del descuento arbitrario, persecutorio y anticonstitucional que ha hecho el, el ministro López Medano, como decías vos, con 248 trabajadores y trabajadoras, que sufrieron descuentos que van entre 1.000, 1.200 pesos hasta los 2.000, 2.200 pesos. Es decir, un, un descuento por haber a, a, acatado y haber participado de los paros de ATE, que son paros legales. Es decir, acá no hay ningún paro ilegal, que sería el único motivo por descontar. Eh, es una medida que los estatales no la sufríamos desde la última dictadura militar, que se te descuenten los días de paro. Y esta nueva gestión de Cambiemos ha, ha venido a, eh, como no nos puede callar en la denuncia por el, el vaciamiento del ministerio, como no pudo hacer pasar los despidos que quiso hacer pasar en, en el mes de enero y febrero, que, se lo, que logramos recuperar a todos los compañeros que habían intentado despedir, como seguimos en pie de lucha por, eh, en contra del 15% miserable que Vidal cerró en la paritaria a espaldas a los trabajadores, Este ministro ha salido a descontar los días de paro con el objetivo claro de acallarnos, de meter miedo, de amedrentar a los compañeros y las compañeras. Y lo que se está viendo acá es que no lo está consiguiendo, sino todo lo contrario, que la bronca y la predisposición a la lucha eh, siguen aumentando. ¿Tuvieron alguna respuesta de las autoridades o por eso es lo que, que están revisando no, las? No, no tenemos ninguna respuesta. Hace, nosotros sabíamos. Hace 15 días que sabemos eh, que, que ya estaban los descuentos liquidados. Desde ese momento, inclusive desde antes, tenemos un pedido de audiencia con el jefe de gabinete eh, de apellido Arata eh, y que eh, no, no, no se niega a, a charlar con los trabajadores. Esta gestión que cuando vino hace cuatro meses se jactaba de decir que era una gestión de puertas abiertas, que con los trabajadores... Eh, no diálogo. De diálogo... Era, de diálogo de charla, de buena onda, eh, ahora no quiere, no quiere ni charlar con los trabajadores. ¿Y qué es lo que van a hacer durante el día? Me, me contaste que cerraron las puertas para que no puedan salir los choferes y además... Sí, tenemos, estamos haciendo una especie de bloqueo y permanencia en la puerta del Ministerio, eh, no estamos eh, se está impidiendo la entrada de los autos de los funcionarios, aunque no, no estamos eh, impidiendo la entrada de personas, inclusive los mismos funcionarios, Pero estamos acá en una jornada de lucha que vamos a mantener hasta la tarde y después veremos cuando termine la jornada en la asamblea nuevamente como hacemos habitualmente, de decidir que, con qué medidas seguimos, pero seguramente esta semana vamos a seguir haciendo medidas y tratando de que cada vez sean medidas más fuertes para ver si damos vuelta a esta decisión arbitraria y persecutoria de los descuentos por, por luchar y por decir la verdad. Y una última pregunta, ¿qué es lo que establece el decreto 230 16? Mira el decreto 230 barra 16 plantea muchas cosas, pero entre ellos plantea eh, la gobernadora, que es un artilugio para salvar este problema que descontar por días de paro es anticonstitucional, eh, le da plenos poderes a los ministros que eh, hagan y deshagan eh, como quieran. Por eso, este ministro, como quiere silenciarnos, quiere todo, se agarró ese decreto para descontar los días de paro, que es uno de los pocos casos que conocemos en la Administración Pública bonaerense que se haya descontado eh, los días de paro de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Gracias por haber venido. Y bueno, nos estamos viendo. Seguimos en lucha. Seguimos en lucha. Gracias. Chao.